Mediante la presión popular、eh, se pudo parar el tratamiento de la nueva ley de bosque que ponía en riesgo、eh, lo poco que queda del bosque nativo en el suelo de la provincia de Córdoba.、Eh, nos acabamos de enterar de que finalmente no entró en la orden del día. El tratamiento de la nueva ley de bosques, así que eso es un gran logro.、Eh, motivo por el cual a la tarde vamos a estar festejando, se va a realizar un festival en inmediaciones de la legislatura provincial en la plaza del fundador.、Eh, ya vamos a estar pasando bien la grilla de los artistas y desde qué hora y qué... Se pueden acercar a compartir en el festival d esta e tarde. Mientras tanto vamos a estar、eh, escuchando una s entrevista s que la compañía Romina Cravero ha realizado con distintos referentes de、eh, la coordinadora en defensa del bosque nativo. Lo pueden buscar así en Facebook y estar al tanto de todas las novedades que hay en torno a, a la organización de la lucha、eh, para defender a l bosque nativo, justamente. No es en contra de una nueva ley, sino es para preservar el bosque y eso. Vamos a estar、eh, compartiendo una entrevista a Cristian, que es parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Estamos en comunicación con Cristian Schneider, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. ¿Nos escuchas bien, Cristian? Sí. Sí, sí, tal cual. Primero, más que todo, agradecer los espacios que se han abierto para poder canalizar este, estos posicionamientos, estas opiniones y, de hecho,、eh, comunicarlas a, a la ciudadanía, c o o r d b e s a a la sociedad, que, que justamente e s es lo que ha faltado en, en todos estos meses de, de trabajo a puertas cerradas sobre lo que eran estas decisiones de, de ordenamiento de los bosques nativos, la protección, la conservación y el uso sustentable del bosque nativo, y de golpe este, este, este acto de. de De querer imponer un, un proyecto de ley en la legislatura sin ningún tipo de, de, de consenso social, de consenso en cuanto a, la, a las pautas de manejo. Eh, y eh, sumado a una falta de consenso también en, en el tratamiento legislativo.、Eh, pero Sin duda lo fundamental es que no, no respetó、eh, pautas y parámetros de, de trabajo participativo que establece la ley nacional,、eh, otras herramientas de participación ciudadana que establece la ley provincial de política ambiental.、Eh, y de hecho que un trabajo que tendría que haber、eh, continuado liderando el poder ejecutivo y no trasladárselo al legislativo de una forma totalmente irregular. Y con un proyecto encima、eh, con, con falencias、eh, en, en cuanto a las decisiones que promovía y que, y que incluso iba en contra de, de, de otras legislaciones. ¿no? Claro, de los presupuestos mínimos, pues, sin ir más、uh -huh. lejos de lo que hace. A la legislación nacional. Y en este marco, lunes y martes han sido días cargados de actividades. Yo recién contaba más o menos la cantidad de cortes selectivos e informativos: 18 a lo largo de toda la provincia de Córdoba, solo en estos días en que se han multiplicado la, las actividades. Y que ha devenido en este rumor de que aparentemente no se tratará el anteproyecto de la sesión del miércoles. Sí, bueno, tal cual como mencionabas antes, la, la idea era、eh, responder a esta iniciativa, que sin duda es un código legislativo muy, muy usual, ¿no? El tratar de imponer un proyecto de ley、eh, lo más aceleradamente posible, sin discusión, y entre gallo y medianoche, como dice el dicho, tratar de, de aprobarlo. Y la respuesta fue lo que vos mencionabas, esto de empezar a articular entre. Los diferentes actores que, que venían al tanto de esto y venían criticando lo que estaba sucediendo de este tratamiento a puerta cerrada en el Ejecutivo, de una falsa mesa, mesa de diálogo que, que existió, que era una mesa a puerta cerrada de, de negociación con muy pocos con dos actores、eh, civiles y ciudadanos. Y bueno, por lo cual, como te decía, me, se planteó una, una coordinación de, de a c t i v i d a d s una coordinación de, de objetivos puntuales que se d e m a n d a r o n ante esta, esta, este escenario de. de, de De esta ley dentro de la legislatura y、eh, se comenzó a accionar no sólo en, en el posicionamiento técnico, en la crítica técnica, en el posicionamiento político en cuanto a, a qué es lo que se vislumbraba con ese, con ese texto, cómo era que, que replanteaba negativamente lo, lo que ya es criticado en cuanto a la, a la ley actual vigente de la 9814 de, de ordenamiento de los bosques y empezar o n también a articular un plan de acción,、eh, digamos, ya en el territorio. Ya en En la calle, en función de manifestarse y que realmente esto tomara un, un estado realmente público en cuanto a que la ciudadanía, la, la, las personas conozcan lo, lo, lo que viene sucediendo, conozcan estas intenciones de, de realmente finalmente destruir lo poco que nos queda de, de, de bosque, de ecosistema natural y,、eh, y empezar a demandar a estos, estos ejes que acordábamos entre un, un sinnúmero realmente grande de, de, de organizaciones en esto de, de, de la coordinadora. Y que finalmente, bueno, Va desembocando en, en una presión muy fuerte social, en una conflictividad que se traslada, como vos mismo decías, en, en acciones en, en diferentes puntos de localidades de, de Córdoba, de las Sierras, del norte, del sur provincial, con, con diferentes manifestaciones, ya sea informativa, ya sea, ya sea con expresiones artísticas, ya sea eh, haciendo eh, cortes de media calzada en la ruta, o bien、eh, directamente de cartelería en semáforo y bocinazo, etc.、Eh, pero la idea era e s e i l o g r a r con la sociedad, comunicar que, que la gente esté enterada de lo que está sucediendo y los riesgos que corre todo el pueblo de, de Córdoba con este tipo de, de, de, de, de leyes o de planteamiento de, de transformación de, de los ecosistemas naturales. Nuestra posición en, en, en la agenda pública hemos llegado a que queden、claro、c l a r o en la opinión pública y que le quede claro a los legisladores que ese, ese proyecto de ley、eh, es totalmente irregular, es totalmente inconstitucional en el sentido de que. Está, está tratando de, de, de legislar en contra de leyes ya preexistentes y de un estándar de hecho preexistente sobre, sobre el mismo tema que es la actual ley 9814 de, de, de bosques. Bien, Cristian,、eh, entonces pase lo que pase, hoy se marcha y、uh, se concluye con un festival. Sí, tal cual, desde las 16 horas se va a salir desde, desde Colón y Cañada、uh -huh. y se va a marchar hasta Plaza del Fundador. Ahí va a haber un acto de cierre y un festival con el acompañamiento、uh -huh. de una cantidad bastante grande de artistas.、Eh, yo creo que sin duda va a ser un momento de festejo si se logra que no se trate s la ley que no se apruebe, pero también es un, un, va a ser un momento muy clave en la movilización popular para dejar en claro cuál es nuestra visión que hemos estado sosteniendo todas estas semanas de, de trabajo.、Uh -huh. no No queremos que no se trate o no se apruebe la ley este año. Tampoco queremos que este mismo texto nuevamente reingrese en febrero y se vuelva a, a otra vez este c i c l o desgastante de manipulación del discurso y de los espacios, queriendo imponer nuevamente un proyecto de ley que responde a los intereses económicos de un grupo de empresarios.、Eh, nosotros queremos que se cumpla la Ley Nacional 26331 y, en todo caso, otros mecanismos contemplados en la misma Ley de Política Ambiental, la 10208 de la Provincia de Córdoba, que Que vienen a establecer un marco claro de cómo se debe dar un proceso de trabajo, con la participación de muchos más actores, con la transparencia en la información, con espacios realmente que puedan llegar a, a producir, lo, digamos, el, de un menor a mayor, las decisiones que debe contener esta ley, producir el mapa que debe acompañar en forma participativa y que finalmente tenga los espacios de audiencia que, que se puedan llegar a, a dar, ya sea en forma departamental, en forma provincial. Que, Para desembocar en un texto realmente consensuado con la sociedad y sus organizaciones, un texto de ley, un mapa, y que sea elevado a la legislatura y respeten ese ese producto. Digo pensando en lo que ya hemos hecho de escuela del año 2010 con todo el manejo también que hubo de un proyecto que se trabajó con talleres, se trabajó con participación, pero finalmente fue destruido en una noche en el recinto legislativo. Exacto, Cristian, y bueno, y está claro que en la organización que se han dado de la c o o r d i n a c i ó n Ahora、en defensa del bosque nativo, las distintas asambleas y、eh, colectivos y organizaciones han ganado las calles, han ganado la discusión política en las calles. Y bueno, esperemos también que el recinto, el poder legislativo, esté a la altura de, de lo que han salido a discutir、eh, quienes están hoy, si se quiere, frenando. Eh, ya este anteproyecto de ley, les vamos a estar acompañando. Les agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, como te decía al comienzo, lo, los agradecidos somos nosotros porque realmente sabemos de que llegamos a estos puntos por falta de comunicación, por falta de información, por falta de espacio de, de diálogo y de, y de trabajo. Bien, bueno, muchas gracias, Cristian, y nos vemos en unas horas nomás. Ya ahí pasaba Cristian de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y ahora vamos a seguir con otra nota,、eh, ahora con Cecilia, vamos a escuchar a Cecilia,、eh, otra nota que hizo Ramina Cravero también y al finalizar la nota vamos a comentar todas las actividades que hay para esta tarde en el Festival en Defensa del Bosque Nativo, así que vamos a escuchar a Cecilia y ya volvemos con, con más enredando las mañanas. De la ley de Bosques en Córdoba con este proyecto que impulsa el Ejecutivo Provincial para modificar la ley vigente. Y ahora estamos en comunicación con Cecilia Carrizo.、Eh, ella es investigadora y docente del Instituto de,、Forma、de Investigación y Formación en Administración Pública、eh, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. c e c i n o s escuchas bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Hola, Ceci, muchas gracias por esta comunicación. Me gustaría que nos puedas comentar, vos,、eh, en el día de ayer,、eh, en tu carácter de integrante del área de Estado, ciudadanía y justicia ambiental del IFAP, que nombramos á b recién, participaste de las reuniones、eh, legislativas que convocó a distintos referentes para contraargumentar、eh, el anteproyecto de. q u e impulsa el Ejecutivo Provincial para la modificación de la ley vigente de protección del bosque nativo? Así es. Yo quiero dejar en claro、eh, una cuestión y que tiene que ver con todo el proceso de actualización、vale. de la ley provincial conforme lo establece la Ley Nacional de Bosques.、Uh -huh. eh, en la provincia de Córdoba, el gobierno de la provincia ha convocado desde el mes de agosto. A unas sesiones que llamó mesa de diálogo,、uh -huh. eh, que estuvieron coordinadas por la secretaria general de gobernación, Silvina Rivero, y luego por Juan Ferreiro,、eh, en el que participaron la secretaría de ambiente, la secretaría de producción, la secretaría general de gobernación, la policía ambiental, la dirección de bosques, la Universidad Nacional de Córdoba, lamentablemente no sé quién. La Universidad Católica de Córdoba, con el Instituto de Investigación Ambiental, la Federación Agraria, CARTES, el Movimiento Campesino, el Foro Ambiental, la Facultad de Río Cuarto, el COFEMA, la Dirección de Bosques y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En esta mesa de trabajo, y desde el mes de agosto, se dispuso la conformación de un equipo técnico que trabajó sobre el software con el que se iba a hacer, o se hizo, El plan para el ordenamiento territorial del bosque nativo y se avanzó en la definición del mapa y sus capas.、Uh -huh. En esta mesa、eh, hubo una ruptura en torno a la definición de unas categorías、eh, en relación al tema del bosque y se retiraron algunos miembros. Posteriormente、eh, se inició en la legislatura de Córdoba una serie de reuniones. En donde no sabemos cómo se hacía p a r en donde estuvieron participando muchísimas personas del 16 de diciembre hasta el día de ayer.、Uh -huh. ¿Por qué digo hasta el día de ayer? Porque nosotros、eh, participamos en esta reunión de comisiones, supuestamente. Eran las comisiones de asuntos ecológicos, agricultura y ganadería, educación, cultura, ciencia y tecnología、e、informática, asuntos constitucionales, justicia y de acuerdos. Es decir, tendría que haber habido un montón de legisladores y los hubo a lo largo de todo este mes.、Eh, se hacen con versiones taquigráficas y nosotros tuvimos acceso a las versiones taquigráficas y las hemos difundido públicamente porque es información pública. En realidad, la presentación nuestra se hizo porque, desde la movilización、eh, que hicieron distintas organizaciones y asambleas a la legislatura,、uh -huh. se logró la convocatoria a una audiencia pública. Exacto. En esa audiencia pública puede participar cualquier ciudadano que se inscribe.、Uh -huh. No hace falta tener el contacto con un legislador o con algún partido o organización. Ajá.、Uh -huh. Y específicamente la audiencia pública es una figura y una institución muy valorada por el ambientalismo, porque tiene que ver con la posibilidad de la toma de la palabra de ciudadanos, no de organizaciones.、Uh -huh. Y en este sentido, nosotros consideramos muy importante participar en la audiencia para llevar nuestro trabajo, que es un trabajo que ya lleva tres años, sobre la investigación de las prácticas. Discursiva s de los legisladores de Córdoba en torno a la institucionalidad ambiental. Bien, del cual vos ya lo has hecho circular y da cuenta también de una muy documentada y、eh, minuciosa forma de seguimiento del trabajo legislativo que están haciendo estas personas y cómo han、eh, ido encarando lo, lo ambiental. Así,、es. a nosotros nos interesó、eh, el tema. Desde esta, desde esta perspectiva,、eh, nosotros tenemos un sistema político integrado por tres poderes. El poder legislativo es uno de los poderes públicos.、Uh -huh. eh, pero este sistema legislativo no está teniendo el suficiente poder democrático, ¿no? Información como para tomar decisiones. El caso más、eh, relevante en este sentido fue que ayer la mayoría de los legisladores que estuvieron presentes en esta sesión, ninguno de estos legisladores habían podido acceder al mapa. Esto es muy grave porque el mapa no solo sirve para planificar alguna política, porque no solamente tiene que ver con cómo se categoriza el territorio para、eh, cuestiones de conservación, Sino que también tiene que ver con la distribución de planes, de planes de conservación, de planes de、eh, manejo sustentable y de planes de aprovechamiento con cambio de uso del suelo,、uh -huh. que a nuestro modo de ver, lamentablemente,、eh, impone como metodología o como forma de gestión la ley nacional.、Exacto. Esto fue. Eh, introducido como un capítulo en la, en la ley nacional por presión de la senadora de misiones. Y esto obedece a una, un sistema de incentivos neoliberal por el cual se supone que、eh, hay que、eh, subsidiar a las personas que realizan planes, este tipo de planes,、uh -huh. con fondos públicos. El problema, como todo sistema de incentivos, y esto ya está muy estudiado desde la administración y la política pública, es cómo llegan estos incentivos. Ayer nos enteramos, gracias a la participación del diputado Villalonga, que en un primer momento el proyecto había tenido una ecuación para disponer cómo se iban a entregar los planes, pero ese artículo voló. Y quedó totalmente en manos de la discrecionalidad de las provincias cómo se reparten estos planes. En Córdoba, cómo se reparten estos planes está establecido en la resolución 170 del 2011, que es la que reglamenta la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo en Córdoba.、Uh -huh. De acuerdo a esta misma legislación que estamos invocando, esta información tiene que ser pública.、Eh, los que acceden a estos planes tienen que estar asesorados. La Secretaría de Ambiente, supuestamente,、eh, tendría que disponer de técnicos para que la gente pueda acceder a, a la elaboración de estos planes, que, como se imaginarán, son cuestiones complejas que no cualquier persona propietaria o p o s e e d o r de un campo puede manejar. Y bueno, en ese sentido, la posición nuestra ha sido bastante fuerte porque consideramos que a 10 años de la ley nacional y a 5 años de la ley provincial,、eh, la legislación no ha servido para recuperar、eh, ni una hectárea de bosque nativo en todo el país.、Uh -huh. Y esto lo decimos porque tenemos contactos con comunidades indígenas del resto del país y también con compañeros que están trabajando en este tema en el resto del país.、Uh -huh. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos. Es que en base al fallo Semincor, que es un fallo muy importante para la provincia de Córdoba, realizado por el Tribunal Superior de Justicia, donde se sostiene que la provincia, como、eh, a cargo del dominio de los recursos naturales, tiene total potestad para resolver sobre cómo gestiona los recursos, es que proponemos que、eh, se termine con este sistema de beneficios para unos pocos. Y efectivamente, ante la situación de colapso y emergencia agropecuaria en e l que estamos, se destina la totalidad del fondo, que son cerca de 25 millones de pesos, para un plan de recuperación inmediata del bosque nativo.、Uh -huh. En esto también nos basamos en la experiencia que están teniendo los compañeros de la Sierra s s Chica, s que están trabajando para la elaboración de un corredor ¿no? que recupere, que. Favorezca la, la existencia del bosque nativo, también la posibilidad de que haya un corredor en la zona de José de la Quintana. Es decir, acá hay mucho conocimiento técnico que no se está poniendo、eh, a disposición de toda la provincia. q u e d ó más que claro, Cecilia. ¿Y qué repercusión tuvo la intervención que ustedes hicieron en el día de ayer ahí en la legislatura? Es, yo te podría decir que en general fue una sorpresa porque, como este tema hemos sido excluidos, todas las personas que hacemos ciencias sociales、uh -huh. y ha sido totalmente protagonizado por、eh, ingenieros agrónomos y biólogos,、eh, la lectura nuestra, los fundamentos nuestros、eh, y la propuesta nuestra desconcertó.、Uh -huh. La persona que más entendió esta propuesta fue. El presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat, de Jesús María, sí, que、eh, se manifestó en contra、eh, de la desarticulación del sistema de incentivos. Esto va en sintonía con todo lo que está pidiendo、eh, el sector、eh, ganadero y productivo a nivel cordobés: que, que todos los fondos públicos vayan a ayudar a su producción. ¿No? Uh -huh. eh, y bueno, y más allá de ello, también aquellos g e s t i o n e n los fondos públicos, como es el tema de los consorcios canaleros, camineros de conservación de suelos,、uh -huh. que por ejemplo tienen un presupuesto de 375 millones de pesos. Los consorcios canaleros, es decir, acá está habiendo una transferencia de fondos hacia el sistema productivo sin que estén garantizados los derechos mínimos de la ciudadanía. Cuando hablamos de derechos mínimos, estamos hablando de la vida y la salud,、okay. ya sea por las inundaciones、uh -huh. o por la contaminación. Porque, por otro lado, tampoco acordamos con los sistemas de incentivos por ser un mecanismo clientelar, discriminador、eh, y, y neoliberal.、Uh -huh. n o Es decir, que reduce el beneficio a unos pocos a costa y del sacrificio de muchos.、Exacto. Es un principio utilitarista que implementó. El neoliberalismo en la función pública, que lamentablemente no nos lo podemos sacar de encima. Y bueno, creo que como investigadores de política pública, en un instituto de administración pública, de una universidad pública, tenemos la obligación de defender los derechos de todos y cada uno.、Uh -huh. sí, y no que... basarnos en el beneficio de unos pocos a costa del sacrificio de muchos, que、uh -huh. es la visión del utilitarismo, ¿no? Exacto. Bueno, c e c i t i a agradecemos mucho esta comunicación y bueno, seguramente nos seguiremos cruzando en el marco de las movilizaciones que están previstas、eh, para frenar este anteproyecto de ley. Bueno,、eh, yo le pido a todos los compañeros que estén muy atentos, son momentos muy importantes. No hay que desmovilizarse y no hay que dejar de pensar en el tema porque el tema es complejo, pero está en nosotros la posibilidad de definirlo.、Uh -huh. Sí, te agradecemos mucho también que, bueno, que, puedas, que te pongas、eh, en este rol también de compartir、eh, lo que vienen trabajando en estos ámbitos comunicacionales, legislativos, con las asambleas, que sabemos que lo haces desde hace mucho. Claro que sí,、Bien. claro que sí. Seguimos bueno, en contacto. Gracias a ustedes también.、Okay. Un abrazo grande. Bien. Sí, r e s i d e n t e Enganchas, estábamos hablando con Cecilia Carrizo, del área de Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, a raíz de la intervención que han tenido desde dicha área en las sesiones, en las reuniones de, de sesión legislativa que, que tuvieron como protagonista las distintas、eh, referentes, organizaciones. que a puertas cerradas, venían participando y asesorando a los legisladores que están、eh, tratando o impulsando este anteproyecto de modificación de, de la Ley de Protección del Bosque. Volvemos enredando las mañanas.、Eh, ahora sí, después de haber escuchado estas dos notas de la, los compañeros y compañeras de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, vamos a, a hacer referencia a la marcha y al festival que hay hoy en las calles de Córdoba a las 16 horas desde c o l ó n y c a Bañada y después en la Plaza del Fundador、eh, va a haber festival. El, el festival va a estar、eh, ahora quien está en el teléfono. Eh, que siempre está dando una mano en muchos festivales que hay después de una marcha.、Eh, el Demi, d e m i a n de Perro Verde. ¿Cómo estás, Demi? Hola, Franco,、banda. ¿todo b a a n d bien acá? Bien, bien. Ansiosos, ansiosos y ansiosas. Bien,、sí. bien ahí.、Eh, ¿a, la, ¿A qué hora tienen pensado arrancar con el festival y cuál, cómo fue que surgió la idea, la necesidad de, de la cultura en esta lucha? Bueno, este. Eh, la, el, el tema de los artistas acompañando, acompañando a las luchas sociales y más estas, estas causas ambientales viene desde hace muchísimo tiempo. Y cuando bueno, nos enteramos de que, de que, que se quería votar este mamarracho de ley para que hagan miércoles、eh, el, poco, el poco bosque y monte que queda,、eh, se solidarizaron muchos artistas. Y bueno, en, la semana pasada, con los movimientos de la vigilia y tantos, hizo. Una concentración y festival.、Eh, salió la, la idea de bueno, hacer una gran marcha hoy, con un cierre de un festival donde cada músico, artista, artista, de cualquier arte, ya sea como bandas, grupos de baile, etc., é t e r a pueda venir a, a apoyar, más que todo, esto, esto que quieren hacer estos, estos delincuentes al poder. Así que, bueno, nos juntamos ahí los que. siempre Con el m a r t i n de Cruz, decimos, n o、bueno, nos, nos juntamos y, y armamos algo, ponemos un poco de sonido por acá, esto y lo otro, y, y se dio este festival que somos como 28 artistas ahí para, para tocar un poquito cada uno y para ahí... tumbar desde, desde ahí. Estaba viendo las grises, son un montón.、Eh, sí. en... Hay muchos, muchos nombres como interesantes. Hay un cantante de La Conga, un grupo de cuarteto, que yo, yo no sé si es la primera vez que se acerca a una movida así, pero está muy bueno que, se, que sea. Y por el otro lado hay mucho de, de, del interior de Córdoba también. Está el trío c h u n c a n o ahí veo también la Patti, con la que tuvimos la posibilidad de viajar a Hatchal juntos también ahí.、Ah, eh, sí. Va a estar lindo, va a estar, va a estar bueno. Como, ¿Cuántas horas crees que va a durar el festival? No, se,、eh, va a ser es una zapada. Así estuvimos hablando casi todos los. los músicos, una jam. Que es, sí, va, va a ser un encuentro de artistas en donde seguro muchos.、Eh, yo que vengo de un palo más del rock, digamos, es re lindo también aprender de todos estos monstruos. Eh, porque por ahí se juntan, viste, entre cinco y hace un termita cada uno y se van compartiendo la guitarra, así, viste. Y entonces va a ser algo más así, va a ser un encuentro así,、eh, para que cada, no es un festival tanto que va a tocar cada artista tanto, sino un poquito cada uno aportando desde su, desde su estilo, de su historia, etc. Como vos bien decías por ahí, hay muchos de, de nosotros que somos de ciudad, de... El barrio y esta s lucha s ambiental de estos últimos años nos han acercado a mucha, a mucha gente que, que, que vive en los lugares estos que son, bueno, si bien nos afecta a todo lo que s u c e d e con el bosque y con el agua, pero hay gente que, que vive allí, entonces baja a la ciudad a hacer el reclamo y a t r a s un arte、eh, que tiene que ver con vivir en el lugar. Eso, eso hoy pensar que por ahí uno desde, desde acá. Apoya y también es afectado, ¿no?、Eh, pero por ahí aprende mucho de estos, de estos artistas que conviven diariamente. Entonces, bueno, es una mezcla interesante desde, desde, desde este festival que mezcla todo: mezcla gente que sabe mucho desde lo técnico, desde lo estudioso, digamos, h a y hay gente que, que, que trae en su música, en su pintura, como la n o e que h i z o los flyers. Me explico, no sé si se entiende, quiero decir, entonces se arma todo. Toda una bola linda como para decirle al ciudadano y al, al poblador de Coro de a r g e n t i n a que eso, que sin bosque, sin agua y sin estas cosas no existe la, la vida. Así que un mejunge lindo como para que el que, esté, que el que esté pasando y no sepa de qué se trata se acerque, a a r r e un volante, comparta, escuche, coma algo. Se, seguro van a venir muchas compañeras y compañeros con, con comida. Rica, s orgánica, entonces. Sí, te, te tengo una, una primicia en cuanto a la comida. Desde Huerta Grande vienen pan casero, salam y queso para, para ahí. Bueno, mortal,、eh, que esa, esa primicia no, no la tenía, mortal, <risa> espero que llegue a la. A la una de la tarde cuando vamos a armar、sí. ahí los parlantines. <ríe> bueno, muchas gracias, Emmy. No te quitamos más tiempo. Anda a juntar fuerzas que tiene una jornada larga. Nos vemos más tarde. Y recién me n o m b r a b a s al Martín de la Cruza, que、eh, durante、sí. el año pasó por acá por la radio y cantó un tema que no sé al final si lo grabaron o no en el, la película de los nuestros. El último sí de la Cruza, que、eh, yo le puse de, de, de nombre p e r o g u a r d a el archivo. Nos juntamos todos juntos. Porque así empieza el, el tema. Ahí lo e n l o a e s c u c a Pensé que era Paren. No, no, Paren, paren no lo graba, <risa> pero bueno, está bien. Lo vamos a escuchar esta tarde. Deberíamos, <risa> a, deberían grabarlo. Está muy bueno el tema. Bueno, c h gracias, gracias por difundir ahí siempre no, de, de lo, de los medios alternativos, t o d a e s t a m o v i d a Así que bueno, y nos vemos, compañeros, ahí y la compañera, en un rato. Para, hasta, para, hasta,、bueno. hasta luego, Demi. Nos vemos a, a la、Dale. tarde. Un abrazo grande, nos vemos n o juntamos todos juntos a ver qué sale Todos juntos no llenamos ni una plaza No cortamos las entradas que hacen falta 俺、no no no、c ちの愛の世界に s a las c h i い a s Por eso tenemos esta banda que siempre aguanta y no tomamos los cartones que no duermen. Al final de show nos llenamos planillas, lo cortamos al puntero y a los tranzas, porque sería como besar policías, sada y no para la olla primero, porque sería así como conformarse y seguimos al poeta Kamikaze, recitando solo en la sala vacía. por eso 何て言うんだろう La comida la compramos siempre juntos. Seamos 460 en la casa. La organización del barrio hace méritos. Por la remera de la nueva militancia, la Eva Lucho l a s u r y el Luguito Vázquez. Son los 70 y los 80 resistiendo. Y el fanático político del centro vota siempre que la encuesta va primero. Por eso tenemos esta banda que siempre aguanta la noche. Que no se termina nunca la poesía mal escrita y la plantita, los que hacen de todo y no son de la historia, de los que suben 100.000、si、fotos en una hora. La revolución es la que toca manos a los que tocan sin miedo a contagiarse, los que dan sus casas para que se duerman, los chicos grandes que tienen en sus cárceles, por eso tenemos esta patria que siempre. p r e aguanta y no quedó ni una canción, nunca la mitad. Dijimos todo sin escuela y luz, aunque morimos por estudiar por mamá y papá, por mamá y papá, y no quedó. 「パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ」